o 20% y que sacar, sacar 20% no, no, te, no es que te permita estar relajado, tenés que seguir palo a palo porque en un momento se nos vinieron a 14, creo 12, no sé, y la verdad que no te podés dormir, tenés que seguir pegando hasta que lo, lo tenés muerto. Así que nada, lo importante es salir de esa adversidad que nos pasó ahí y nada, darlo para adelante. ¿Cómo están ustedes en lo personal teniendo en cuenta lo que le pasó a Sofi? ¿Pudieron saber algo más? ¿Cómo está? La verdad que. Dejamos hoy una parte de la energía fue para ella, se lo dijimos desde el principio y. Nada, nos mantenemos en contacto permanentemente y estamos jugando para todas las la, la chicas que tuvieron que llegar a sofrer una lesión. Que, ¿Cómo ves el balance de Argentina hasta ahora? Ganaron todos los partidos, están clasificadas. ¿Qué puedes destacar en cuanto a virtudes y en cuanto a defectos capaz a mejorar mañana contra un gran partido que va a ser contra Brasil? Bueno, las virtudes, como te dije, la defensa、eh, bueno, y la ofensiva nos p a s a n d o muy bien la bola. Y defectos, y tenemos algunos baches que no nos podemos permitir, pero después. Veo muchas más virtudes que defectos, así que eso está bueno. ¿De Brasil pudieron ver algo? Sí, pudimos ver, hoy perdieron, así que van a entrar con todo. Y nosotras tenemos que entrar y pegarle s desde el principio para demostrarle quién es el que manda. ¿Cómo ves el nivel de la competencia en general? No, la verdad es que el nivel está bueno, se gane, se están dan d a n d o resultados increíbles. Eh, por eso mismo, nosotros vamos partido a partido y sabiendo que cualquier rival te puede hacer、eh, pelea, así que nada. Teniendo en cuenta la h r i a femenina en Argentina y que también se desarrolló la Meri Cup,、eh, ¿cómo ves no, el crecimiento del básquet femenino acá en el país? La verdad que es un paso, un gran paso.、Eh, ojalá que esto siga así creciendo porque todo el básquet femenino se merece esta cosa.、Eh, muchas gracias. De nada, gracias a vos.